Buenos días amigos, bienvenidos al show, comenzamos un nuevo programa de esta propuesta que semana a semana hacemos contándoles historias de canciones, historias de músicos, historias de discos, comenzamos entonces un nuevo programa en esta semana tan particular y lo vamos a hacer con un tema clásico del repertorio folclórico de de Latinoamérica. Un tema que fuera compuesto en el año 1964 y lanzada como álbum al año siguiente, grabada por el enorme Ariel Ramírez junto al grupo folklórico Los Fronterizos en aquel momento integrado por Eduardo Madeo, Gerardo López, César Icela y Juan Carlos Moreno, quisieron las voces Domingo Cura en percusión, Jaime Torres en el charango, el Chango Faría Gómez en bombo y accesorios, Raúl Barboso en el acordeón, Luis Amaya en la en guitarra y la cantoría de la Basílica del Socorro de Buenos Aires. El comienzo hoy entonces con el segmento titulado Gloria del disco La misa criolla sō so Pasa los hombres, pasa los hombres que amen el Señor, gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, pasa los hombres, pasa los hombres que amen el Señor, que alabamos, que adoramos, glorificamos, que alabamos, que alabamos, que alabamos. Le damos gracia, le damos gracia, solo, Por defensa gloria, Señor de ondo. Dios cordero de Dios hijo del Padre Tú que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros llama el señor porque tú solo eres santo solo tú señor, porque tú solo eres santo solo tú tú, tú solo altísimo Jesucristo ponle el espíritu santo ponle el, el espíritu santo en la gloria de Dios pa Continuamos en la República Argentina con Roque Narvaja, conocido por su participación en la Joven Guardia, grupo de notable éxito entre el 68 y el 72, año en que Roque Narvaja se embarca en su carrera solista eh, para bueno, eh, empezar una etapa de música con letras, discos y sucesos surgidos de su marcada postura musical política. Eh durante los años de dictadura en Argentina se tuvo que exiliar en España donde obtuvo, obtuvo un notable éxito eh con temas realmente que se convirtieron en clásicos. Vamos a compartir el tema Triambino, editado en el disco Octubre del año 1972 y que fue el álbum lanzamiento de su carrera solista. música ahora de congreso agrupación musical chilena de estilo fusión latinoamericana fundada en kilp en el año 1969 tiene más de 50 años de trayectoria cuentan con 17 álbumes de estudio y 4 en vivo incluyen además un dvd de sus presentaciones en vivo. Comenzaron su carrera a fines de los 60, ligados al movimiento musical de la nueva canción chilena. Sin embargo, con la llegada de la dictadura y las restricciones culturales de la época, sumado a la gran vocación instrumental de su integrante, evolucionaron hacia el rock progresivo conformaron en su primera etapa junto a grupos como los Jaivas o los Blobs una de las bandas esenciales en el nuevo sonido progresivo chileno. En el 71 editaron su primer álbum El Congreso, que incluyó un tema basado en el poema de Pablo Neruda Maestranzas de la noche. En el 2019 para la celebración de su 50 aniversario De la fundación de la banda se realizó una gira eh titulada Congreso en todas las esquinas eh con el con el plan de presentar 50 recitales a lo largo de todo el país que comenzó en el Teatro Municipal de Las Condes en la ciudad de Santiago de Chile y finalizó el 24 de agosto en el Teatro Caupolicán festejando los exactos 50 años de su primer concierto formal que fue en Quilpué, justamente en Valparaíso. Compartimos la música de Congreso y este tema La loca sin zapatos. la madre le dijo mami ya vuelvo escondiendo la maleta donde cabe media vida y corrió a tomar el tren que la conduce a la fama la mayor de las hermanas la que nunca se ha casado ella sabe que en el baile nadie le puede ganar y esa fugaz estrella es su pueblo que se aleja pa' sus sobrinos de vieja la que baila en la cocina debe salir en la tele ganadle a la rutina en la región del sueño el cielo alcanzarás andan a bailar las reinas que nunca galaran en la región del sueño el cielo alcanzarás Director del programa, no quiere verla bailando Cuando estaban ensayando en medio del escenario Le grita por el parlante Que la saquen, que la saquen a la loca en el zapato El cielo se vino abajo En la región del sueño, el cielo alcanzarás Salen a bailar las reinas que nunca ganarán En la región del sueño el cielo alcanzará voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Ola oh, se te al cantar al Cristo de los gitanos siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz que todas las primavera anda pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra mía que ya florece por Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores son no u eres tú mi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 si de Jesús del madero sino al que anduvo en la mar o oh, no eres tú ni cantar esta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Y compartíamos la música de Joal Manuel Serrat. No necesita demasiada presentación el cantautor catalán reconocido a nivel mundial. En el año 69 fue su cuarto álbum oficial de Serrat y el primero en cantar íntegramente en castellano. Eh fue un álbum dedicado a Antonio Machado, todas las letras están compuesta la por Serrat, hechas a base de poemas del escritor, excepto bueno, Retrato y Las Moscas que originalmente habían sido musicalizadas por el enorme Alberto Cortés. Compartíamos la música de Joan Manuel Serrat desde ese disco justamente dedicado a Antonio Machado del año 1969 este clásico La Saeta. Uno ser es claro está que necesita su tiempo con años que el bailea ni años te de derrumba miento pero cuando todo es potro y nos venimos a nuestro país Eduardo Darnallans ha sido un taquar en Bohr el año 53 y fallecido en marzo del 2007 en la ciudad de Montevideo, cantautor y músico uruguayo recibió una enorme influencia de su profesor de liceo de literatura el poeta tacuarembuense Washington Benavides de quien musicalizó muchos poemas de Benavides entre ellos el instrumento también Tanta Vida en Cuatro Versos es un poema musicalizado por Darnayans de Benavides y más conocido por la eh, la versión que hace eh Larvanoa y Carrero. También uno de ellos este eh, estudiante del Grand Washington Benavides. Eh ellos se iniciaron en un grupo llamado Grupo de Tacuarembó. En el 70 Darnallán decidió presentarse al Festival de la Canción Joven de Tacuarembó. Para la ocasión presentó dos temas que luego formarían parte de su primer LP y el jurado del festival lo galardonó con el premio Tabaré a la mejor voz. El 8 de junio del 71 hizo su debut artístico en Montevideo, junto a León, Túnez y Opus Alfa, en el ciclo Los Conciertos de la Rosa, realizados en el Teatro d'Italia de Montevideo. A los 18 años registró su primer larga duración, titulado Canción del Muchacho. Falleció, como dijimos, en el 2007 debido a pulso cardíaco. Compartimos entonces a Eduardo Darnashans el instrumento. Conocer es claro está que necesita su tiempo. Con años que el bañilea ni años te de derrumba miento. Pero cuando todo es potro mujer, baile vino viento y la cara en ennos sostiene tanto más que lo undo eso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto? Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo, ya perdí mi compañera Desatame de este enredo ya perdí mi compañera Desatame de este enredo se ha perdido mi compañera Desatame de este enredo El final hoy de este bienvenidos al show con la guitarra y la voz de Víctor Jara. Nacido en Chile, Víctor eh fue desde muy joven un buscador permanente de de sonidos de su tierra que lo llevaba a la guitarra, pero sobre todo un enorme compositor, un enorme poeta. Por supuesto también la mayor parte de su trabajo está influenciado por sus y por sus ideas políticas. El primer larga duración de Víctor Jara en Solitario fue grabado en el 66 y publicado en 1967 por el sello Demon. Posteriormente se había reeditado con el nombre de Canto a lo humano por RCA Víctor eh dando en ocasiones un distinto orden a los temas. En el 2001 Warner, en el marco de la reedición de la obra completa de Víctor Jara, publicó otra vez este disco al que le agregó varios bonus track, la mayoría de ellos composiciones del propio Jara que había grabado con el conjunto Concubén donde comenzó a cantar. Al momento de ocurrir el golpe de Estado, Jara se encontraba trabajando en un nuevo álbum que quedó sin terminar y llevaría el título Tiempos que cambian. Debido a que había dejado grabado varios de los temas que constituirían el LP, fue que se pudo editar de forma póstuma. El final hoy entonces de este Bienvenidos al show con Manifiesto en la voz de Víctor Jara, tema que justamente está incluido en este en ese último álbum póstumo de hará tiempos que cambian. Yo no canto por cantar ni por tener buen amor canto porque la guitarra tiene sentido y razón viene corazón de tierra Y alas de palomita es como el agua bendita santigua glorias y penas aquí se encajó mi canto como dijera violeta guitarra trabajador que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca mi canto es de los sandalios para cantar las estregia el canto tiene sentido cuando palpitan las venas el que morir a cantando las verdades verdaderas no las lisonjas puras amas extranjeira sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra